Ecos del Pasado. Hoy se sitúan en Buenos Aires, en el Teatro Maipo, en donde han ocurrido y ocurren cosas extrañas, cosas misteriosas, durante todo este último siglo. Hoy las vamos a conocer aquí en Ecos del Pasado, con Laura Falcolara, la Presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches Bruno Como decía al comienzo Nos situamos en el Teatro Maipo en Buenos Aires Un siglo de historia Bueno, más de un siglo de historia en ese teatro Bueno, vamos a situarnos un poquito en lo que es Y lo que significa que es mucho Pues mira, el Teatro Maipo eh, empezó pues en el 1908 Primero se llamó Escala Luego Esmeralda tomando el nombre de la calle Y fue en 1922 que tomó el nombre de Maipo El caso es que es uno de los eh, teatros más conocidos de Buenos Aires, de los más famosos, donde han actuado precisamente pues los artistas más eh, conocidos y reconocidos del país. ¿no? Pero aparte de las actuaciones, tiene un seg una segunda historia, ese teatro, una historia realmente curiosa y fascinante de fantasmas. Pero además fantasmas que no asustan, fantasmas que son colegas, amigos de los actores y de la gente que trabaja en el teatro. Porque seguramente lo, cual... lo fueron en vida también, ¿no? Claro, sí. lo cual no es tan habitual. Mira, hablamos de dos fantasmas en concreto. El primer fantasma es el del actor y bailarín y compositor Ambrosio Radigiani. Este hombre actuaba, por ejemplo, en una obra de teatro, en Apaga la luz mariposa, Apaga la luz, cuando eh, la noche del 6 de septiembre de 1943 se declara un segundo incendio en el Maipo. El El caso es que el público, los artistas, todo el mundo salió a hacia la calle y él reparó que se había dejado pues varias pertenencias y el sobre con su sueldo. La avaricia a veces rompe el saco. El caso es que este buen hombre entró hasta el camerín y murió asfixiado por el humo. El segundo fantasma es quizás menos eh, bueno, eh, quizás eh, men menos extraordinario. ¿no? Es, no tenía un papel tan relevante quizás dentro del teatro. Sin embargo, quizás era incluso más conocido que Ambrosio. Estuvo allí 35 años. ¿no? Formaba parte de, del teatro. De la parte de atrás en la que no se ve, pero eh, para el funcionamiento de un teatro muy importante. ¿no? Hablamos del chileno Luis Fraín Cáceres este hombre eh, llevaba 35 años como bien dices, de maquinista del teatro y su relación era de auténtico amor hacia el teatro y la familia, su familia era básicamente el teatro porque estaba solo, de hecho no tenía ni mujer, ni hijos, ni nadie en este mundo, ¿no? Así fue cuando un sábado por la tarde de 1985 Don Luis, como le solían llamar subió como siempre al primer piso, saludó al personal de administración se fue al escenario, la sala mayor del teatro arregló todo como siempre y a las seis de la tarde armó por última vez un nudo en la cuerda como él tan solo sabía hacerlo y con esa misma cuerda se colgó de la viga de hierro de los techos de su querido teatro Maipo. ¿Por qué? porque habían de, le habían dictaminado un cáncer terminal y le quedaba muy poco de vida. Solo le quedaba, de hecho, sufrimiento. No tenía familia, no tenía a quién dejar nada, con lo cual pensó que el mejor lugar para morir era precisamente en su teatro. Luego la siguiente historia nos habla de una actriz conocida mundialmente, Norma Aleandro. Efectivamente, esta actriz eh, colaboró en un libro que se escribió sobre el teatro, teatro el libro se llama Teatro Maipo, cien años de historia entre bambalinas, y ahí se habla de las presencias. Él dice, Ella dice, de hecho, que ahí hay buenos fantasmas, que es lo que decíamos, ¿no? Hablaba pues de este Cáceres, que el pobre murió ahorcado, y del actor que murió quemado. Y lo curioso es que ella cuenta, y lo cuenta además en un tono casi humorístico en algún programa de televisión local, ...que en aquellas funciones donde Cáceres desaparece, ...la función va a ser un éxito... Y que cuando no aparece... ...la función suele funcionar mal... ...curiosamente... ...pero fíjate por ejemplo... ...hay otra entrevista con eh, Mirtha Legrand... Eh, ...otra aquí... Esta, ...esta entrevista es de noviembre de 2014... ...donde, por ejemplo, en este caso... ...habla de Radrizani, eh ...pues con gran cariño... ...diciéndole, eh, diciendo que bueno... ...que cuando él se fue, ya lo supo muy mal... ...porque llegó a conocerlo... ...y que de hecho, cuando llega al el el camerino... ...ella a sus actuaciones, suele poner música... ...y además tiene la sensación de que no está sola... ...y sabe que él posiblemente esté allí con ella... ...lo cual, pues bueno, también es curioso... ...pero no solo son los artistas... ...los que viven estos, estos fenómenos... ...es más, los que más lo viven... ...probablemente es la gente... ...que pues como decías tú está en el backstage... ...la gente que se dedica pues a organizar las obras... ...la gente que se queda a última hora de la noche... ...o incluso la gente de seguridad... ...y es que te cuentan historias de todo tipo... ...mira por ejemplo... ...dicen que eh, el escenario es un sitio donde se suele oír muchísimo... ...muchísimo a este a este fantasma, el de Cáceres... ...que es muy habitual oír sus pasos eh, sobre el escenario... ...cuando ya no queda nadie en el teatro prácticamente ¿no?... También cuenta, por ejemplo, eh, uno de los eh, de los colaboradores del teatro, Kevin Granata, que es precisamente una de las personas que vende las entradas en el teatro, que es muy típico estar en la zona de los camerines y escuchar pasos arriba en el escenario y que también es muy habitual, por ejemplo, hay ruidas, ruidos de puertas que se abren y se cierran cuando ya saben que no hay nadie, que a veces sus compañeros de, de la zona de tickets comentan que es muy habitual llegar por la mañana y encontrar todo desordenado en la zona de tickets, pero que parece como un juego, en el fondo, de Cáceres o quizás de, de Ambrosio para llamar la atención de sus compañeros. También, por ejemplo, tenemos a otro trabajador del teatro, Horacio Cortés, que dicen que incluso se ha llegado a ver como una sombra, como un, alo, un halo blanquecino que no se acaba de definir, pero que todos saben perfectamente que es el fantasma de Cáceres, seguramente. Dice que él no ha tenido la suerte de verlo, la suerte, que normalmente no eso no es habitual oírlo en caso de fantasmas, pero en este caso, como se casi te sabe mal no verlo y dice que, es que embargo, los han visto todos eh, los que están en el claro, teatro eh, han ya forman parte han sentido, de la vida no de, pues han teatro. encontrado con, con cosas claro, te dicen muchos de ellos por ejemplo que cuando fichan por primera vez en el teatro todos le hablan no del, del fantasma sorro de Cáceres y eso lo toman a broma que luego cuando se encuentran con la primera situación donde algo extraño ocurre no saben cómo tomárselo pero luego ven que la re reacción del resto del personal es casi como si fuera alguien de la familia ésta si lo cáceres no hagáis caso y claro y se, se quedan tan descolocados mm. bueno pues te decía por ejemplo Horacio Horacio Cortés decía eso ¿no? que a veces se ven sombras o incluso algo casi corpóreo que avanza por los pasillos Y, y decían, por ejemplo, que, que aparte de los pasos, que es muy típico los pasos del escenario, también suelen mover las cosas del sitio. Y es bastante habitual eh, pues que tú dejes las cosas en un lugar y aparezcan en otro completamente distinto. En ese caso, por ejemplo, el Marchi, ...describe cómo es la vida pues, y su relación con el Maipo... ¿no? ...y dice, por ejemplo, que estos espíritus pues para él son espíritus borlones... ...con los que tenía una gran amistad cuando estaban vivos... ...y dice que por raro que parezca, pues la relación, como te decía... ...de los trabajadores no es de miedo precisamente... ...sino más bien de respeto y admiración hacia esas dos presencias que están ahí... Eh, eh, por ejemplo también tenemos un caso curioso que es el de Lino Pantalano este hombre fue el que compró y restauró el teatro tras el incendio en 1994 y él dice que bueno le han reportado todo tipo de situaciones en la sala, que él personalmente no ha vivido más que una situación extraña y nos la cuenta y es peculiar donde las haya, ¿no? él dice por ejemplo habla de una actriz, eh, una actriz muy famosa en su momento, Chris Miró que fue la primera transexual Eh, ...que actuó, y transexual... ...que actuó en la época allí... Eh, ...hablamos de un furor de los años 90... ...y dice que él estaba un día en el teatro... ...estaban a punto de cerrar cuando de repente un compañero suyo le dijo que oye, no has oído ruido ahí en el camerino, parece que ha llegado alguien. Ese ruido lo oyó precisamente en el camerino que Chris utilizaba cuando venía a actuar. Dice que él se acercó al camerino extrañado por el ruido, vio que no había nadie. En ese momento, justo, sonó el teléfono, él lo cogió justo en el camerino de Chris, y una voz le dijo que Chris acababa de morir en ese mismo momento. Bueno, él siempre dice que fue Chris la que vino a despedirse al teatro antes de marchar, ¿no? ...pero como esta experiencia tenemos muchas más... ...o sea, por ejemplo, tenemos otra... ...mira, Sebastián Prada que es el director... Dice que un día Estaban eh, terminando Con todo el tema De las luces Montándolo para la obra Del día siguiente Cuando de pronto Las cortinas empezaron A abrirse A cerrarse solas Y cada vez con más fuerza Imagínate pues eh, Ahí sí que dice Que pasaron un poco de miedo Porque claro Cuando es algo así Que se mueve Que están cuatro personas solas Ya todo oscuras Pues hombre oh, Impresiona un poco más ¿no? Dice que de pronto No sabían bien bien A qué atenerse Ni qué hacer Cuando las luces También empezaron a apagarse Y a encenderse solas Dice que estuvieron A punto de irse corriendo Intentaron mantener La serenidad y dijeron, bueno, esto es que alguien nos está diciendo que ya es hora de irnos a casa y con toda esa frialdad cogieron la puerta y se fueron hasta el día siguiente pero también tenemos, por ejemplo, otros eh, testimonios eh, divertidos incluso, como es el de Carla Calabrese otra de las directoras del Maipo en este caso ella dice que los ascensores por ejemplo, van solos Y claro, lo curioso es que los ascensores actuales, como dice ella, tienen memoria, pero los que harían antes no tenían nada parecido, y iban solos de la misma manera que hacen ahora, ¿no? Eh, y decía Tan... ella, y una frase de ella muy bonita, eh, cuando comentaba un poquito las experiencias, que daba la sensación de que los fantasmas querían jugar un poco, ¿no? Efectivamente, es esa sensación que tienen todos de, de que no es algo peligroso, que no es algo negativo, ¿no? que es alguien amigable, que cuando hace cosas de estas es un poco para decirles, hola, que estoy aquí. Incluso, mira, comenta cosas ella que a mí me llamaron mucho la atención. Una anécdota muy bonita también es que dejaron toda la ropa de uno de los actores preparada sobre el escenario, encima de una mesa, todo bien organizado, hiciera mucha ropa porque tenía que hacer varios cambios durante la función y de repente, cuando salimos un momento fuera a fumar, y si cuando volvimos a entrar toda la ropa estaba en el suelo ordenada en forma de círculo en mitad del escenario, Tú imagínate la sensación que te tiene que dar esto pero también, claro, dice ella dice, no todo el mundo se lo toma igual, hay gente que no conoce la historia cuando se encuentra con un fenómeno por primera vez, pues a veces salen despavoridos como pasó un día a las 4 de la tarde dice, si yo era mi hora de entrar, avanzaba hacia la puerta cuando vi de repente salir a varios operarios corriendo para afuera, incluso alguno como con taquicardia, ¿no? y es que decían que todas las barras de luces habían empezado a moverse solas y que todo el material estaba fuera de su sitio. Así que, claro, tuvo que tranquilizarlos, explicarles quién era pues Cáceres y, y quién era Ambrosio y decirles que no pasaba nada y que volvieran a entrar. No siempre es tan fácil que la gente que nunca ha vivido esto lo tome con una cierta frialdad, ¿no? Pero incluso te dice ella, por ejemplo, que pues, se cuelan las conversaciones. Dice, ¿alguna vez he estado yo hablando con un compañero y de repente cuando yo afirmo algo oír por el fondo, ajá, como reafirmando mi opinión o una risa burlona cuando no está de acuerdo con lo que opinamos dice que la experiencia quizás más eh, espectacular que ha vivido ella es una vez que estaba actuando estaba haciendo una obra donde tenía pues una corona bastante bonita en la cabeza y todo el pelo pues enrollado en un moño alrededor de la corona y si de repente cuando ya se bajaba el telón ...alguien me saca la corona por detrás... ...yo pensaba que había sido mi compañero de actuación... ...y claro, cuando la cortina bajó le dije... ...pero qué haces, me vas a dejar todo el pelo despeinado... ...qué qué gracia le encuentras a eso... ...y el pobre compañero le dijo... ...pero si yo no he hecho nada, ¿qué, qué es lo que pasa? ¿Y, dice, ¿Y mi corona? Y dice, pues no lo sé... ...el caso es que tras buscarla un buen rato miraron arriba y estaba colgada del techo de una especie de cordón o sea, imagínate la impresión que también les tuvo que dar eso por ejemplo Jolín, ese, eh, cuántas historias eh en ese Ahora, teatro, no más, eh, ¿sí? Eh, eh, sí, sí, claro, es que hemos contado solamente algunas y las que no se conocerán también, ¿eh? Mira, por ejemplo, tenemos un técnico, Gustavo, que dice mm. que hay un palco que siempre parece estar ocupado. Que, de hecho, muchas veces incluso se despiden del palco porque saben que alguien les mira desde allí. O, por ejemplo, Horacio Cortés, que es el jefe de sala, te dice que los camerinos muchas veces se cierran todas las puertas de golpe o se abren también de golpe. Que ya no se asustan, pero que al principio, pues claro, más de un sobresalto dieron. O, por ejemplo, en 1980, Óscar Ferrigno, el director de, de obra... Eh, tiene también una anécdota buenísima. Dice que dejaron una gran bañera en mitad del escenario para el día siguiente. Tú imagínate lo que pesa una gran bañera de aquellas macizas antiguas. Bueno, pues dice que estaba recogiendo en el sótano y de repente oí un gran estruendo. Asustado sube y se encuentra el escenario vacío. Claro, no entiende nada, empieza a encender luces, ¿dónde está la bañera? ¿dónde está la bañera? Bueno, pues la bañera estaba nada más y nada menos que en el segundo palco, y ahí no había nadie más. Dice que ese día sí que realmente se asustó un poco. Jolín, ese, como decíamos, es que hay tantas y tantas historias, hasta cierto punto, si uno repasa... Eh el fundamento de en del pasado que significa que en lugares especiales queda como una remanente, queda como una impregnación de lo que ha ocurrido. Bueno, un teatro, en este caso este teatro, son 100 años en de historias, cien años en de obras, en de representación, de personajes ficticios que se han hecho reales en las representaciones. Hay mucha historia y mucha vida. En un teatro es normal, hasta cierto punto lógico, que pase lo que nos has contado. Hay muchos teatros que tienen grandes sí, historias sí. de fantasmas, de apariciones. De hecho, uno de los trabajadores de este teatro, uno de los actores, decía una frase que a mí me llamó mucho la atención. Decía que si él tuviera que morirse al día siguiente, que quizás sí que le gustaría quedarse para siempre en ese teatro, para la eternidad, ¿no? Bueno, pues quizás es eso lo que ocurre, ¿no? Que los teatros pues, tienen este encanto, ese algo diferente que hace que a veces pues, los actores o la gente que ha trabajado ahí toda su vida quiera quedarse ahí para siempre. Estamos en la nueva normalidad, estamos en el comienzo de un nuevo tiempo, y en ese nuevo tiempo, eh, Laura, va a haber nuevos congresos, pero diferentes congresos, como este que nos vas a contar, ¿no?, efectivamente, pues fijaros el 13 y 14 de junio habilitaremos un congreso online un congreso que aunque las ponencias se van a ir colgando a medida que transcurra pues el fin de semana, luego van a estar disponibles para aquellos que hayan comprado el acceso durante toda una semana por sí si, pues han tenido que ir al baño, prefieren comer y dejarse una de las ponencias no os preocupéis, estarán disponibles pero lo que sí que será indirecto será la respuesta de los autores es decir, una vez acaben las conferencias habrán momentos donde conectaremos online para dar respuesta a aquellos que quieran preguntar. Eh, ¿De qué va el Congreso? Os preguntaréis. Pues es una jornada, unas jornadas de enigmas y ocultismo nace, un tema apasionante donde los haya. Vendrán personas de la taiga de Jesús Callejo, de Abel Basti, de Ricardo González, de Mónica Álvarez, eh, por ejemplo, de Mariano Fernández Uresti, Óscar eh, de Ardón, José Manuel García Bautista, Rodrigo González Carpacho, Miguel Pedrero, bueno un sinfín de personas. Y Hablaremos de temas tan apasionantes como los orígenes ocultos del Tercer Reich, la Orden Negra, Hitler y Franco, la relación que hubo, de y la búsqueda del Grial. Yo hablaré particularmente de la lanza de Longinos y además te tengo que decir que he descubierto documentos únicos que desmontan muchas de las historias que se daban, por cierto, sobre la lanza y sobre la historia de los nazis con ella. También, por ejemplo, hablaremos de la, de la operación Trompetas de Jericó o de los símbolos nazis, que es un, también un tema ...de la quinta columna nazi en España... ...o del nazismo y lo sagrado en Sudamérica... ...bueno, como os podéis ver... ...como podéis comprobar, es un temario enorme... ...todo con primeras espadas... ...y eh, gente muy avezada ...y que ha estudiado mucho sobre los diferentes temas que hablaremos... Y la verdad es que os esperamos y queremos que os apuntéis. ¿eh? ¿Dónde? Pues en viajesprisma.com. Entráis en congresos y ahí encontraréis toda la información y podéis comprar vuestra plaza para asistir al congreso con un precio muy competitivo. Hablamos de noventa nueve euros, sinceramente. No sale casi ni, ni, ni a dos euros la ponencia. Yo creo que vale la pena. Y además yo creo que también es una apuesta por el cambio de lo, de lo que es físico a lo digital. Nos encontramos cada vez más. No, y que nos sí, encontramos a partir se puede conocer todo esto. que nos Efectivamente, apuntado, ¿no? y aparte que nos encontramos que cada vez más. Pues todo lo que son los soportes físicos, las revistas, los kioscos, van desapareciendo. Entonces, si no apostamos por el digital, si la gente que le gusta el misterio no apuesta por el digital pues tarde o temprano nos veremos abezados a cerrar todas las revistas. Y yo creo que nadie quiere eso. Así que eh, espero que nos acompañéis. Como digo, lo podéis ver online el mismo día o dejarlo para verlo más tarde. Pero en cualquier caso, pues comprad un pase para poder acompañarnos en estas jornadas del 13 y 14 de junio. Y además, eh, como nos has comentado, bueno, la semana que viene vamos a hablar más largo y tendido de ello. Pero la lanza de Longinos, ese protagonista está dentro en de muy poquitos días en de su siguiente libro ¿no? Efectivamente, la semana que viene hablaremos largo y tendido de la lanza, de los mitos que hay alrededor de ella, algunos de ellos muy falsos otros, sorprendentemente me han dejado la incógnita, no sabría qué decirte, pero en cualquier caso de una historia apasionante y también de otro personaje apasionante que la gente no conoce que es Helen Duncan, la gran inglesa de finales del XIX así que, pues la semana que viene hablaremos de esto La semana que viene hablaremos en largo y tendido de ese libro, pero eso sí eh, Laura, vamos, que la gente con... Conozca un poquito los en detalles, el título, la editorial, que se vaya haciendo la idea de que dentro de muy poquitas horas hay un nuevo libro, importante libro y trabajo del que vamos a hablar, insistimos aquí en Ecosan del pasado, el próximo domingo, ¿no? Efectivamente, es una novela, eh, una novela de todas maneras con un trasfondo histórico muy importante, se llama La maldición de la lanza sagrada, saldrá el día 10 de junio a la venta. Y la editorial es la esfera de los libros, así que os invito a que os acerquéis a vuestra librería, y mejor si es casa del libro, ¿por qué no? Uh, hagamos patria que hace falta, y sí. más que nunca, que compremos en cosas españolas y no en el extranjero, que el país lo necesita. Y, y bueno, y como os decía, espero que, que, os, que os guste, que os apasione, y el domingo que viene hablaremos en profundidad de ello. De la lanza de la maldición de la danza sagrada del libro, el próximo día 10 está ese libro en el cosen del pasado el próximo fin de semana lo vamos a comentar y vamos a hablar de ello y aquí en Onda Cero el próximo jueves por la noche se vuelve a abrir la puerta la puerta que nos conduce a un sitio cargado de misterio en el Colegio Invisible que nos vas a presentar tú con Lorenzo Fernández ¿A dónde nos invitáis a eh, viajar con vosotros? Pues esta vez vamos a nadar un poquito. ¿Sabes cuántas ciudades sumergidas hay en el mundo? Bueno, muchísimas. A mí me ha sorprendido descubrir algunas de ellas que no conocía. Tomaremos un barco en el estrecho de Gibraltar, navegaremos en busca de la famosa Atlántida y aprovecharemos para hablar de todas esas ciudades. Ciudades, por ejemplo, como la antigua Alejandría, Yonaguni, Por Royal... Bueno, muchísimas ciudades que están sumergidas, algunas porque ha querido el hombre y otras porque la naturaleza lo ha querido así. En cualquier caso, desvelaremos el secreto de muchos de estos lugares que ahora yacen bajo el mar. ...lugares eh, que yacen eh, bajo el mar... Bueno, el mar es dos tercios aproximadamente del planeta. ¿Cómo no va a haber eh, sitios enigmáticos, sitios eh, misteriosos y ruinas? Eh, ciudades eh, sumergidas, eh, ciudades que seguramente esconden las pistas eh, de los eslabones perdidos de la historia de la humanidad. Pues ven, aquí, en Onda Cero, en el Colegio Invisible, eh, tú y Lorenzo Fernández eh, no os envidéis a conocer algunos de esos eh, sitios, algunas de esas eh, ciudades eh, sumergidas. El próximo jueves, eh, por la noche, la una de la madrugada Laura y a ti te escuchamos hablando de la maldición de la lanza sagrada de este libro el que se publica domingo. el próximo día 10 y el domingo aquí en Cosas del Pasado hablamos eh, contigo de ese libro ¿te parece? quedamos entonces perfecto <risa> buenas noches y gracias a todos